el Congreso que llevamos adelante ayer eh, era el que tenía que tomar la decisión de si acatábamos o no la conciliación obligatoria y por amplia mayoría eh, decidió no acatar la conciliación obligatoria por lo que se ratifica el paro de la que se dispuso en el Congreso la semana pasada en Sierra Grande que era de 48 horas para la semana pasada 72 horas para esta semana y 72 la semana que viene llevando mañana, miércoles 29, una marcha provincial a Vierma. eh La idea es eh, que seamos muchas y muchos en Vierma para poder manifestarnos de manera pacífica, como lo hemos hecho siempre, eh, pero sí para darle un claro mensaje al gobierno de la provincia, eh, de que las trabajadoras y trabajadores seguimos exigiendo salarios din, dignos eh, y que necesitamos una urgente llamada paritaria con una propuesta salarial que realmente contemple los pedidos que estamos haciendo desde el sindicato, que no tienen que ver ni más ni menos que con tener un sueldo que nos permita vivir dignamente, teniendo en cuenta sobre todo el contexto inflacionario por el que estamos atravesando en el país desde hace ya, bastante tiempo, me imagino que se debe haber evaluado todo pero ¿corre riesgo este intervención o algo esto de no acatar la conciliación obligatoria digamos el gremio se expone a una situación compleja y complicada? sí mira, el, el, ver, la la UNTER va a correr por supuesto eh, los riesgos que que tiene que correr un sindicato cuando toma una definición política Eh, de semejante característica como es la de no acatar una conciliación obligatoria, eh, pero también entendemos que esa convocatoria conciliación obligatoria tiene que ser eh, declarada nula. Eh, en eso estamos y estamos haciendo las presentaciones correspondientes porque está eh, viciada de muchísimas irregularidades. Eh, para empezar, que el gobierno eh, ha incumplido, el Ministerio de Educación ha incumplido con muchos de los acuerdos paritarios eh, anteriores, por lo que el Ministerio de Trabajo, antes de exigirnos eh, una conciliación obligatoria, tiene que exigir también a la otra parte, a nuestra patronal, que cumpla con acuerdos paritarios que una vez homologados tienen fuerza de ley y no lo ha hecho. Eh, el año pasado, sin ir más lejos, nos convocaron a una conciliación obligatoria y cuando la UNTER eh puso con las medidas de fuerza, el Ministerio de Educación aplicó el mismo día eh, los paros de, los descuentos de paros anteriores, eh, el 10% que estamos pidiendo también eh, era un acuerdo paritario eh, y nos lo quitaron de nuestro casero y el Ministerio de Trabajo fue testigo de esa situación y no hizo absolutamente nada, entonces son muchas las cuestiones en las que nos estamos nos amparamos desde lo jurídico eh, para pedir la medida y, y entendemos que, que no tiene sentido esta convocatoria de conciliación obligatoria de la manera tan irregular con la que fue dictada además y fue dictada mientras todavía estaba sesionando el Congreso eh, de la UNTER sin haber recibido nuestra notificación de las medidas de fuerza Entonces, son, son muchas cosas las que nos están atravesando en este momento y que nos han llevado a tomar esta definición en el Congreso del día de ayer. ¿La implementación de ese sistema online de asistencia caldeó más los ánimos? ¿Puso más, eh, digamos, enojo eh, entre quienes estaban presentes en el Congreso, entre los trabajadores de la educación? Sí, por supuesto. Nos enteramos de, del botón eh, de la asistencia precisamente el día que empezábamos a llevar adelante las asambleas la semana pasada para eh, ver qué hacíamos con esta conciliación y eso fue un punto clave también en las definiciones que se tomaron en las asambleas porque causó muchísimo enojo eh, que el gobierno defina poner en práctica estos mecanismos de control y de amedrentamiento que no tienen otro objetivo más que, el que asustar a las trabajadoras y trabajadores eh, y, y amenazarlos para que no llevemos adelante la medida de fuerza. Así que fue totalmente eh, contraproducente eh, para el objetivo que buscaba el gobierno de la provincia y el Ministerio de Educación poniendo en práctica este, este nuevo botón de control. Y nosotros y ahora, eh, si el gobierno decidiera convocar a, a una paritaria para este viernes, ¿eso frenaría el paro de la próxima semana? ¿Delante de qué panorama estamos, digamos? Bueno, no, de ninguna manera. Eh, los, las dos semanas de paro se van a llevar adelante. Entendemos que si el gobierno tiene voluntad política, eh, se hace, se puede sentar igualmente en una paritaria con las trabajadoras y trabajadores. De hecho, pasó hace muy poco tiempo con otro sindicato Eh, que hizo un día de paro y precisamente ese día de paro fue convocada paritaria y con el paro eh, en marcha igualmente tuvieron la, la paritaria, por lo que no, no vemos ningún impedimento para que eso también pase con la UTER. Entendemos que el gobierno tiene que convocarnos urgentemente a una nueva paritaria con una propuesta superadora y que da respuesta sobre todo a los pedidos de la gremiaca. Pudieron, ¿Pudiste leer las últimas declaraciones de la gobernadora? Digamos, donde habla de, de que están como fuera de contexto ustedes. que eh, Bueno, no sé si lo pudiste leer o escuchar. Nosotros ya hicimos todos los anuncios pertinentes. No eh, consideramos correcto eh, someter a votación el acatamiento de la norma. ¿No? Lo que es ley, se cumple. Y este creo que es un error de enfoque, pero por lo demás ya hemos hecho todas las declaraciones, ahí este, nuestros funcionarios, nuestro ministro de Educación se ha expresado con mucha claridad. ¿A qué, a qué obedece o qué, qué piensa que pasa hacia adentro de UNTER? Porque hay un sector que no está apoyando esta, este rechazo a la conciliación obligatoria, Usted en algún momento también dijo que se debe solamente a cuestiones, básicamente a cuestiones internas, ¿cómo lo ve? No, yo no quiero hacer interpretaciones, simplemente datos objetivos. Se está aprobando medidas de fuerza como paro que le imitan eh, la posibilidad de los chicos estudiar sin las mayorías necesarias. Las asambleas deberían cumplir con los dos tercios de, lo, de, de los presentes para poder determinar paro. Esos dos tercios no se han obtenido en varias asambleas y sin embargo el paro se lleva adelante de todos modos. Lo mismo, eh, esta serie de incumplimientos en relación a la conciliación obligatoria o a la, eh, el aviso con 48 horas de anticipación de cualquier medida de fuerza, un hecho que perjudica a las familias en su organización. No puede ser que las familias estén hasta las 3 de la mañana esperando para ver si los docentes van a ir al otro día a trabajar. Es algo que está totalmente fuera de normativa y es por eso que se llevan adelante las actuaciones del Ministerio de trabajo que corresponden. Sí, sí, sí, pude leerlas eh, a las declaraciones y la verdad que eh, des, repetimos lo mismo que decimos siempre, ¿no? Eh, la gobernadora que se dedique a gobernar la provincia de Río Negro, eh, que bastantes problemas tiene y que supongo que, que le dará bastante, eh, estará bastante ocupada con eso. Eh, que de, de la vida interna del sindicato y de cómo se toman las decisiones dentro del sindicato, nos ocupamos quienes estamos en el sindicato, las afiliadas y afiliadas que militamos, que vamos a las asambleas, que vamos a los congresos, la dirigencia de cada una de las seccionales y la dirigencia de la comisión central, por supuesto. Por eh, bueno, ahí se toma muy livianamente desde varios funcionarios y funcionarias del gobierno de la provincia esto de inmiscuirse en cómo se toman las decisiones eh, y cómo se hacen las cosas dentro de la UNTER. Eh, y la verdad que molesta porque desde el sindicato somos bastante respetuosos y no nos metemos en las internas que tiene el gobierno de la provincia o el partido al que pertenece la gobernadora. Entonces entendemos que cada una y cada uno tenemos un rol totalmente diferente que tenemos que llevar adelante con la responsabilidad que amerita nosotras y nosotros, por supuesto... ...y eh, haciéndonos cargo de, de conducir la UNTER... ...que es lo que estamos haciendo de manera democrática... ...y escuchando a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación... ...como corresponde. Por último y agradeciéndote el tiempo, este incluso acá llega mensajitos todo... ...si le tenemos que decir al padre, a la madre, a esta hora todo... ...que se pregunta como acá el mensaje que llega... ...¿y ahora por qué hay paro? ¿Qué se le responde? mira lo que nosotros le respondemos a las familias y a las comunidades educativas... ...que ahora, igual que el paro de nuevo inicio son paros que son frutos de la desidia del gobierno provincial, a quien el 16 de diciembre en un congreso en la ciudad de Guillermo precisamente le avisamos que corría riesgo el ciclo electivo y que decidió ir para otro lado y hacer oídos sordos ante esta situación, convocándonos a fines de enero, solo para escucharnos, sin hacernos una propuesta, nos convocan otra vez en febrero y desde febrero hasta acá, hemos tenido varias paritarias en las que los, eh, las propuestas salariales han variado en centésimas. Entonces, lo que le decimos a las familias es que las trabajadoras y trabajadores de la educación somos precisamente esos trabajadores, vivimos de nuestro salario y necesitamos un salario que nos permita llegar a fin de mes, llevar la comida a la casa para nuestras hijas e hijos, tal como seguramente les pasa a las familias en todo el país, en toda nuestra provincia también, por supuesto, y que además de eso también estamos exigiendo otras cuestiones, una de ellas y también fundamental es la con las condiciones edilicios de los establecimientos educativos de la provincia, que no es buena, que hay escuelas que se están cayendo a pedazos, y que también es eh, un reclamo constante y permanente ...de las docentes y los docentes, así que eh, el mensaje que tenemos es ese, acá la responsabilidad absoluta es del gobierno de la provincia de Río Negro... ...que tiene la llave para destrabar este conflicto y que solamente tiene que tener la decisión de hacerlo y no quedarse en discursos bonitos... ...diciendo que le importa el derecho social a la educación, sino que ponerlo en práctica y hacer lo que tenga que hacer para garantizarle a todas las estudiantes y los estudiantes de la provincia escuelas en condiciones, docentes bien pagos, y sobre todo para ellos y para ellas, el derecho social en la educación. Eh, repasamos esta semana, entonces, la definición del Congreso es no acatar, conciliación obligatoria, paro hoy, mañana y pasado, mañana movilización acá a Viedma. Sí, perfecto. Mañana nos encontramos todas y todos en la ciudad de Viedma para poder marchar y manifestarnos, eh, para hacernos escuchar, por supuesto. Gracias por estos minutos, Silvana Nostrosa. Gracias a todos, un abrazo.